gobierno nacional decidió finalmente delegar la gestión de algunas rutas en manos de algunos gobernadores y algunas provincias, 9 en total. Pese a que La Pampa es una de las provincias que tiró una de las primeras piedras diciendo che, ya que no van a hacer nada en las rutas, ¿por qué no hacemos esto? Tírenme las rutas nacionales. Esto propuso la Pampa, propuso Silioto, incluso eh, especificó que 600 kilómetros de rutas nacionales precisa la Pampa tener estratégicamente cuidados y mantenidos. Tírenmelas, dice la Pampa, que nosotros ponemos guita provincial y las arreglamos si nos dan también un tramo de guita nacional, la que proviene de un impuesto específico. Cada vez que vas a cargar combustible hay un impuesto que te están cobrando que, dice la ley, debe ir en un porcentaje específico al arreglar las rutas nacionales. Eso Caputo se lo está comiendo, el ministro de Economía, Luis Toto Caputo. Se lo está quedando él y no lo está gastando o no lo está invirtiendo en lo que corresponde. La Pampa dijo, bueno, haceme esa cuentita y gestionamos. ¿Qué hizo Nación? No. No hace no accedió a ese pedido y sí accedió a que otras nueve provincias puedan manejar las rutas nacionales, pero no les pasa un mango, ni un peso pasa. ¿Por qué? Porque son rutas no tan estratégicas donde no va a importar tanto el cuidado de la seguridad vial y la conectividad y la transitabilidad, sino el negocio. Son rutas donde pasan muchos autos y esas provincias dijeron dame esta ruta, me encargo yo por 20, 30 años, ese es el plazo otorgado Las acomodo, las concesiono, cobro peajes y me quedo con esa guita. Es decir, un viva el mercado, viva el mercado. El ministro de Obras Públicas de la provincia, Alfredo Intronati, describe cuál es la reacción del gobierno pampeano frente a esta decisión de Javier Milay. Conversamos ayer y nos dejó esta posición grabada. Hace de cuenta que lo saludo. Hola, ministro Freddy Intronati. ¿Cómo estás? Juan. Eh, mira a ver, lo que yo creo es que a La Pampa la dejaron, la excluyeron de este proyecto de decreto por tener coherencia en el pedido, porque las otras provincias especularon económicamente cuáles son las rutas rentables para poder armar una red de consorcios propias en la provincia, porque solamente el gobierno nacional lo que está haciendo es autorizar a que las provincias puedan eh, concesionar, invertir, Y ninguna provincia, porque lo venimos hablando en el Consejo Federal, están dispuestas a invertir fondos en las rutas. Van a pedir créditos internacionales, van a concesionar las rutas a través de peajes y van a tener un negocio las provincias con las rutas. Nosotros desde la provincia de La Pampa, cuando solicitamos, solicitamos 600 kilómetros que son estratégicos, pero para garantizar la transitabilidad, de ruta nacional en la provincia de La Pampa. No vimos el negocio, lo que vimos nosotros es la necesidad de tener las rutas en condiciones. El gobernador por eso pidió 600 kilómetros. Y lo pidió que no solamente sea la cuestión de jurisdicción, sino que también con las transferencias de las competencias, ¿no es cierto? Que también venga con los recursos específicos, como el impuesto al combustible. Las provincias que accedieron a esa delegación de la gestión por parte de Nación son Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro... Neuquén, San Juan y Santa Cruz, no es casualidad que todos los gobernadores de esas provincias tengan con el gobierno nacional una relación de relativa amistad y, al, y alianza que va y viene, tiene sus tironeos, no es que son gobernadores de la libertad de avanza, pero en todos los casos han colaborado con manos alzadas en el Congreso Nacional o con algún otro tipo de gestión para que eh, Nación las mire con una sonrisita y con simpatía. Entre las rutas que la Pampa quiere acomodar, arreglar y que en realidad son de Nación hay Eh, carreteras que son las que están arruinando los camiones pesadísimos que van para Vaca Muerta. Pero no solamente esas. Eh, la Pampa puso en el foco la ruta 151 que es tremenda, eh, frente a lo cual el gobierno nacional lo único que hizo fue un bacheo, de pero de 5 kilómetros en la zona de 25 de mayo y nada más, y presentaron eso como si fuera una mega obra. Bueno, la Pampa también dijo, hay que arreglar la ruta 35, la ruta 5 sobre todo entre Santa Rosa y Catrilo, la ruta 154 que es la que eh, llega a la Dela, la ruta 188 en el norte por Realicó, la ruta 152 en la zona de General Hacha, la ruta 143 en el oeste, la ruta 232. En todas esas rutas hay un informe que hizo eh, la Dirección Provincial de Vialidad donde se establece el grado de deterioro que tienen esas rutas y se llega a la conclusión de que el 42% de esas rutas está al borde del colapso, y te digo, estaba al borde del colapso, porque el informe que hizo Vialidad ya tiene por lo menos medio año, así que esas rutas han ido empeorando en todo este tiempo. Por eso el ministro Freddy Intronati dice lo que dice. Y mientras tanto nosotros, o la sociedad, naturaliza el ausentismo del Estado Nacional en sus responsabilidades, en las rutas que se tiene que hacer cargo, delega la responsabilidad de las provincias, Y nosotros, de la provincia, cuando solicitamos, solicitamos con un criterio. No un criterio para recaudar, un criterio para tener la seguridad en las rutas que se necesita Por eso es que el gobernador pidió 600 kilómetros en rutas que no tenés un tránsito como en la 5 o en la 151 en el norte, pidió para que nosotros de la provincia nos hagamos cargo y tengamos la seguridad vial que es necesaria para transitar en las rutas. Pero como te repito, y te lo dije hace un ratito, no solamente la cuestión de jurisdicción, sino que también tiene que ir con los recursos pertinentes. Como lo dice también el artículo 75, eh, está establecido que eso tiene que ir con los recursos. Está el impuesto, no hay que generar un impuesto nuevo para que las provincias se hagan cargo del mantenimiento. Si el impuesto combustible tiene un, un fin específico, que tiene que estar volcado en las vialidades para que se haga el mantenimiento y la conservación. Bueno, hoy ese recurso es un billón... Y no sé cuántos millones que se denunció la semana pasada están yendo para el Ministerio de Economía y poder lograr sostener el ficticio y débil déficit y equilibrio fiscal. El enojo del gobierno de La Pampa tiene que ver además porque el ministro del Interior, Diego Santilli, le prometió a Silioto en la serie de reuniones que han tenido, dos o tres encuentros, además de los diálogos telefónicos, que la cuestión del traspaso de las rutas como de las viviendas del Pueblo plan Procrear, que no es el desarrollo urbanístico que está en la zona este de la ciudad de Santa Rosa, que quedó paralizado ahí a medio terminar. Bueno, la promesa de Santilli fue que ese traspaso se iba a dar, que estaba en una cuestión administrativa, que no era una decisión política. La decisión política ya estaba tomada y dependía de una cuestión formal, casi administrativa, pero también del traspaso de los fondos. Si sí, Caputo está sentado arriba de su caja con la idea de que el déficit fiscal no se modifique por más que no ocurra nada. Es la paz de los cementerios lo que está buscando. Bueno, entonces ese enojo pampeano tiene su razón de ser. Y también es en algún punto con los gobernadores. Eh, ayer en el gobierno pampeano miraban muy de reojo lo que hizo Alberto Beretilnek, el gobernador de Río Negro. Pensar que en algún momento... Cuando comenzó la gestión de Milley se afincó una suerte de alianza patagónica, ¿se acuerdan? Que hubo encuentros, foros, eh, fotos, eh, documentos conjuntos en donde la Patagonia se presentó plantaba como Provincias Unidas del Sur para decirle a Miley que no abusara y que no se cagara en el federalismo. Bueno, todo eso quedó en la nada porque cada provincia empezó a hacer su propio juego y por un lado pactó Santa Cruz y por otro Río Negro y por otro Neuquén y por otro Yubut y así quedó la región eh, desmembrada. Por eso también desde La Pampa había cierto cierta mirada de enojo con Río Negro, que, lo que las rutas que incluyó son la 151 y la 22, que son pero pipí cucú desde el punto de vista del negocio, lo que no van a solucionar es ni la seguridad vial, ni lo que necesita la producción, que es diversa a veces eh, cuando se habla de la producción y las rutas y sobre todo en la zona patagónica se piensa solo en el petróleo pero no es solo el petróleo la producción que genera esta tierra y, y lo que se y por la cual se necesitan carreteras en buen estado, también es una producción el turismo, pero también la, la cuestión frutiortícola y hay este otras producciones dando vueltas. Eh, resume, Freddy Intronati, este tema eh, para cerrar y redondear y sintetizar cuál es la mirada pampeana de lo que decidió el gobierno nacional. Y la lectura que yo hago es que en el acuerdo con, con, con los gobiernos provinciales eh, no han pedido todos nacionales, pidieron solamente algunas, la del negocio, la del mercado, las que son rentables. Entonces van a armar ese negocio por 20 años, que es el tiempo que dura ese traspaso de las rutas, y ahí van a tener un negocio por 20 años. Y nosotros no estamos viendo el negocio, estamos viendo la necesidad de tener las rutas en condiciones. Y ahí está la gran diferencia que tenemos nosotros. Y por eso siempre vamos a estar parados en una vereda distinta, enfrentados al gobierno nacional. No nos oponemos por oponernos. Nos oponemos porque todo lo que nos proponen no, no cumple con las necesidades para los pampeanos, ¿no es cierto? sino para una necesidad de un negocio si nosotros quisiéramos hacer un negocio y pediríamos solamente la ruta 5 nos quedamos con la ruta 5 bueno, pedimos traspaso y yo estoy seguro que la dan a la 5 solamente y ahí sí tendríamos rentabilidad porque la 5 es una ruta que supera los 5.000 vehículos diarios para que sea rentable una ruta y poder cabina cabina de peaje pero el gobernador nos pidió solamente la 5 pidió la 35, pidió la 152 pidió rutas que no son rentables pero si quería hace cargo no solamente con fondos propios, sino con los recursos específicos que ya están asignados. Freddy Intronati, ministro de Obras Públicas del gobierno pampeano, confirmando el enojo que hay en la provincia con el ninguneo de Miley y compañía.